El del cine va más allá del guión, las proyecciones, los festivales o el estrellato. El quehacer del cine también refleja y construye identidades y economías. Nosotros hemos encontrado la manera de hacer cine desde la radio. Ibero 90.9 festeja a El Cine y en sus ocho años. 16 de mayo, Cine Tonalá. Se proyecta, buscando a Sugar Man. Accesos en los programas en vivo 8 años de cine En Ibero 90.9 Ibero 90.9 XHUIA Frecuencia modulada 3000 watts de potencia Edificio P segundo piso Universidad Iberoamericana prolongación paseo de la reforma 880 lomas de santa fe 012 19 méxico df ibero 90.9 Sigma sobremesa la conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada conduce Javier prado galán Uro 90.9 Recientemente, la prestigiada revista Nature publicó los resultados de los primeros experimentos que permiten observar la manera en que átomos de antimateria interaccionan con el campo gravitacional de la Tierra. La colaboración Alfa, integrada por 37 científicos afiliados a 18 universidades y centros de investigación alrededor del mundo, ha logrado atrapar átomos de antimateria durante aproximadamente 15 minutos en las instalaciones del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Los secretos de la antimateria comienzan a revelarse gracias a estos experimentos. En la vida cotidiana observamos los efectos de atracción o repulsión producidos por dos tipos de carga eléctrica. En contraste, hemos observado que la gravedad parece siempre atraer a los cuerpos entre sí. La idea de que la antimateria pudiera presentar un efecto antigravitacional es seductora y por ello ha atraído a numerosos investigadores a lo largo y ancho del planeta. La antigravedad ¿Remota posibilidad teórica? ¿Revolución tecnológica inminente? ¿Simple material para escritores de ciencia ficción? Esta vez, los físicos experimentales no sólo retan a la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, sino también a los postulados de simetría en los que la raza humana ha sustentado su conocimiento de la naturaleza. Muy buenas tardes, Radio Escuchas, Sobremesa... Nos acompañan tres doctores de altísimo nivel y altísimo voltaje. No son antimaterias, sino antigravitacionales. <risa> es el mundo palacio, el doctor el Mundo Palacios, el doctor Juan Aupin y el doctor Alfredo Sandoval. Nos abruma tu presentación, Javier. <risa> Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Eh, veo que Juan Aupin vino con bien pertrechado, trae su volumen su de biblia. mil páginas. Sobre cuestiones de física, Juan Del universo, de universo ¿Cómo se titula tu libro? Origen y evolución del universo Origen y evolución del universo lo puede usted adquirir aquí en, en la Universidad Iberoamericana el doctor del mundo palacio pues tuvo aquí un programa de física, ¿de qué hablabas tú en tu programa? Eh sí, se llamaba alguien a en aquellas épocas y lo que tratábamos era justamente de hacer una divulgación de los temas científicos, en general, no nada más alrededor de física, matemáticas, que era el dominio al principio, sino luego lo extendimos un poco a la generalidad de la noción de ciencias, ciencias sociales, ciencias antropología, etcétera, entonces la idea era mostrarle a la gente eh, lo que hace el científico, en varas de resolver problemas, de plantear dudas y ese tipo de situaciones era lo que tratábamos en aquel entonces Y el doctor Atroz Sandoval pues es un eh, gran divulgador de la ciencia en su departamento supe que anduviste ahí con Carlos Debo hablando de eh, la manera de divulgar cuestiones que ustedes hacen en el INMER ¿Estoy en lo correcto? Bueno, tenemos un proyecto en Puerta Con el, en el Instituto Mexicano de la Radio En efecto, programa de radio Que se transmitiría en alguna estación Afín, hermana, aquí a Ibero 90.9 En el cual estamos buscando Acercar eh, este pensamiento crítico Este eh, pensamiento analítico A la juventud Serían cuatro chavos aquí Afines a la Universidad Iberoamericana Tres estudiantes Un colaborador, una colaboradora Con los cuales estaríamos Estaríamos Intentando este proyecto ahí en, en en esta estación que está por los 105, ahí en el cuadrante de FEME. no oh, pues qué bien, los tres grandes divulgadores de la ciencia, de la física, ya con muchas tablas, mucha experiencia. En este programa Sobremesa no compite con ninguno de las <risa> cuestiones que ustedes hacen porque es un programa cultural, pero de tocho morocho. Aquí hay de deportes, de, de política, de literatura, cine, etcétera Y hace buen ratito que no nos juntamos a practicar sí. de ciencia. otro lo que hacemos cuando aparece una nota, y como esta de Nature, de la revista que anunciaba la editorial, pues convocamos... A gente que le sabe, para que nos explique ¿no? Porque, pues, este tema de la antimateria y de la gravedad, eso de que las cosas caen para arriba, pues, nos parece a nosotros, los mortales, ustedes que son semidioses, eh, a los mortales parece un poco ilógico, ¿no? Que las cosas caen para arriba. Pero yo quiero empezar con una pregunta sobre la antimateria. Cuando alguien oye de antimateria, pues, piensa inmediatamente en espíritu. En espíritu La antimateria pues a lo mejor es pues, Si es lo contrario de la materia Pues debe ser el espíritu Yo quería saber si si estoy en lo correcto No, Ustedes no, quedaron, no Javier No, no, no, no. no mira qué Juan? ¿Por qué inmediatamente me corriges? Pues, bueno, por disciplina te lo <risa> Mira, la antimateria Es lo contrario de la materia La materia normalmente consiste Pero Lo contrario es el espíritu Juan pues Si tú eres jesuita, pues, sacerdote A nivel físico <risa> La materia consiste de protones con carga positiva, neutrones y electrones con carga negativa. En la antimateria es al revés, los protones son eh, antiprotones, tienen carga negativa, y los electrones son positrones, tienen carga positiva. A fin de cuentas, mientras no se encuentran materia y antimateria, no hay problema, pueden existir átomos hechas de antimateria o átomos hechas de materia donde se encuentran, aniquilan y liberan muchísima energía de hecho lo de la antimateria es una cosa que primero fue predicho por Dirac en el año veintiocho Y luego comprobaron cuatro años después, en 28, 32, ¿de siglo? Del año 1928. Ah, 1928, cuatro años después, comprueben la existencia del positrón y en el año 55 la existencia del antiprotón y después han hecho experimentos en laboratorio donde producen antimateria, aunque es muy costoso cuesta aproximadamente sesenta mil millones de dólares por miligramo, es un poco caro, y han descubierto que hay regiones no tan lejos de la Tierra, en la zona de Van Allen, a doscientos, 200 a dos mil kilómetros, donde hay nubes de antimateria. Mira, qué qué, y qué claro, eh, lo que dice Juan. Alfredo. Bien, la nota del experimento está relacionada directamente con esta, este antiátomo que mencionaba Juan. El núcleo Está formado por un antiprotón, un antiprotón y alrededor está un positrón y esa cosa, ese, ese átomo se le llama positronio, aunque suene un poco extraño. Positronio. Entonces, no tan lejos, como dice Juan, aquí en la Tierra, en el laboratorio, uh -huh. se produce el positronio y se logra confinar más o menos unos 15 minutos, se queda el positronio y lo dejan para estudiar el problema de la caída libre. O sea, un conjunto de átomos de positronio en el campo gravitacional se ponen caída libre y entonces lo que están haciendo es ver cómo reacciona este positronio al campo gravitacional a ver si cae o no para arriba, hasta ahorita los resultados son completamente negativos las cosas siguen cayendo para abajo por más antimateria que sea si no, sería hasta pleonástico, ¿verdad? Que caer <risa> para abajo, caer me... para, para arriba A ver, ¿eh? sí, no, a ver, a ver lo que... Yo estoy confundido Deja de un poco más, más <risa> No, es que ahorita quedan... es, es, un, es una mezcla De cuestiones clásicas y Modernas, ¿no? Eso habría que también que decirlo, Juan da por sentada La materia como que ya está Y la antimateria, todo este tipo de cuestiones Que bueno, pues, la materia tiene una larga Historia, ¿no? Pensada pues desde, desde Los griegos, ¿no? De mod la cuestión del átomo, y la antimateria surge ahí, y citó a Dirac precisamente, y a mí lo que me interesa siempre en estas cuestiones de la física, yo soy matemático de formación, y a mí lo que me interesa es, es el, el objeto matemático que genera este tipo de cosas, y en, en muchos tipos, estos tipos de trabajos surgen precisamente de predicciones teóricas, y esas predicciones teóricas a veces están inspiradas en cuestiones de simetría, es decir, que no se desbalancee la teoría, si hay si hay antialgo, anti si hay una cosa que está, digamos, en una parte como la materia, que son los átomos, y está el protón, y la teoría predice que haya un algo diferente, anti algo entonces lo que la teoría está buscando es de que justamente se balancee de una manera estética, Este tipo de teorías. Esas, ese, esa inspiración estética lo que muchas veces ha dado es justamente descubrimientos y lo que es muy interesante es ver cómo tienes que eh, ingeniárselas, la gente, los, los físicos experimentales, para justamente hacer ver ese objeto que fue predicho teóricamente. Eh, a nivel eh, histórico, un poco más general, no no de, de, de, de, de, de, de átomos, recuerdo, por ejemplo, si la, la, la, la, el descubrimiento de, de, del Neptuno, por ejemplo, el Neptuno fue hecho teórico, es decir, alguien dijo, hay una perturbación en el sistema de planetas, y ese sistema de planetas tiene que ser perturbado por algo, y entonces le dijeron, bueno, tú tienes que lanzar tu telescopio en tal dirección, y en esa dirección vas a encontrar... El, el objeto del cual estás haciendo que, que sea tal que te perturbe el sistema y si sí, efectivamente de esa manera surge el descubrimiento de este de este planeta no eso sucede mucho también en física teórica entonces aquí en, en, en, la, en la introducción decían atrapar eh, los átomos ¿no? eh, eh, imagínate hay un principio por ahí de Heisenberg que dice que no puedes eh, tener posición y velocidad a, a la precisión infinita entonces simplemente desde esa perspectiva del principio de Heisenberg la noción de atrapar un átomo me parece muy interesante. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Y ustedes pueden ver la maquinaria de, de la física experimental, que es enorme, para justamente atrapar un átomo. Entonces, de esa misma manera también se hacen predicciones a través de, de, de cuestiones teóricas y surgiendo justamente de una noción estética, de una noción de simetría que, que siempre da muy buenos resultados. Uno como hace matemáticas generalmente busca, dices, bueno, que, que quede balanceada la teoría y que esté bonita la teoría, entonces... Sí, efectivamente se dan por sentadas en, en, en la materia en la materia Pero, ¿de dónde surge este tipo de intuiciones Para que hayas la posibilidad de generar el, el concepto Y después llenarlo con un experimento? Sí, eh, ya tienen levantadas las manos Y ahorita van, van para allá para Alfredo y Juan Nada más que me dio la impresión por lo que dijo Juan Y luego remató Alfredo Que esta antimateria casi no se da en este planeta Eh, sino que más bien anda como por en, en otros lados y, y aquí la atraparon o algo así pero no sé qué diga Alfredo a estas ignorancias mías bien, la cuestión fundamental aquí es el concepto de carga, tenemos cargas positivas y negativas, esas las observamos en la naturaleza este positrón que sería la antipartícula del electrón rara vez lo encontramos en efecto Se puede generar en algunas reacciones, por ejemplo, en estas tomografías de emisión de positrón, donde uno toma una pastillita, se genera una reacción, se liberan los positrones y esa aniquilación que mencionaba Juan, los positrones con los electrones liberan mucha radiación, lo cual permite hacer un poquito de, de mapeo, es una especie de resonancia, hacer un, un mapeo del cuerpo humano con esta tomografía de positrones. Entonces es escaso, realmente es pero de todas formas se puede producir en la Tierra a un costo, digamos, razonable, el positrón no el, el positronio que estamos llamando, el antiátomo que sí tiene un costo muy alto. Es correcto, se hace tomografía con positronio, sí. Bien, gracias este Juan por, por este avalar aquí el dicho. <risa> la cuestión también está relacionada con la predicción teórica. Si uno toma una ecuación de la mecánica cuántica, la que mencionan Dirac, la que menciona de Dirac, Y se hace el tratamiento matemático se predice en efecto que puede haber una carga positiva o negativa para el electrón. Sin embargo, para la gravedad no existe uh -huh. tal cosa, o no al menos en los modelos estándar que todo el mundo maneja, que son aceptados, manejados, bien sustentados de la física teórica. Es decir, no se ve que haya una partícula de antigravedad que genere esta gravedad repulsiva, por dar el, el término que se está buscando aquí. Sin embargo, la física tiene que Hacer los experimentos. La física es una ciencia experimental. Y aunque no haya teoría que lo haya predicho, de todas formas hay que hacer el experimento. quizás esté menos motivado, menos sustentado, pero a veces hay sorpresas. A veces uno encuentra que tal variable no se conserva y entonces la misma teoría tiene que alimentarse del experimento. Muy bien, eso, espero haber contestado la pregunta, Javier eh, Pues no, pero... <risa> bueno, no, sí espero Ya está aquí el filósofo que nos quiere un poco de música o sea que la mente, digo, para no tomar tanto sucró sí. ni vitamina B Porque están, se están elevando mucho Pero, ¿qué nos tienes de música? Pues, uy, qué curioso que mencionas esto que se está elevando tanto a la conversación Yo voy a platicar de un músico que tiene una reputación de elevarse demasiado tanto que sacó en 1997 un disco que se llama Ladies and Gentlemen, We're in Space Este disco fue inspirado al título, al menos, en el libro El Mundo de Sofía y es un, eh, un músico que además de tener un amplio repertorio y una pues bastante cuestionada reputación en torno al consumo de sustancias también es un músico que tiene una manera muy particular de referirse a sí mismo y por supuesto que toda su música tenga una naturaleza espacial. Hablo de Jay Spaceman, quien comanda A Spiritualized y de quien escucharemos la canción justo como es aquel disco 97 Ladies and Gentlemen We're Floating in Space, lo cual escucharemos en Sigma sobremesa. Fins demà! La gravedad no es responsable de que la gente caiga enamorada Albert Einstein Qué bien la música como antimateria A ver Juan Sí, este quisiera retomar lo que dijo Alfredo y que es muy importante o sea, En los experimentos que han hecho con antimateria para nada se cae para arriba o sea, Obedece a las mismísimas leyes de gravedad Entonces, la, no diferencia, la diferencia está en la carga, no en la masa. Eso es muy importante. A ver, pues explícate. Exacto. La ya. carga y la masa. Uh, que, pues, pues, es, okay. pues la carga tiene que ver este, con el electromagnetismo y la masa tiene que ver con gravedad. La gente como asocia estos dos si términos. Si es así le voy a llamar a Eras para que nos aclaren las cosas. ¿eh? <risa> antimateria. Eso es anti-algo, ¿eh? Anti, Ese es antimateria. ¿eh? Antimateria y antigravio. <risa> y antigravedad. La antimateria está totalmente comprobada. Nadie tiene duda que existe. También se genera en la Tierra en ciertos tormentas eléctricas, por ejemplo, pasajeramente, y además flotan nubes de antimateria en la zona de Van Halen, como te dije, de 200 a dos mil kilómetros. Entonces, Pero no como es como que hay mucho mito en eso, ¿No? No es esotérico ese concepto, es totalmente comprobar. Además, hay dos aplicaciones, lo que dijo Alfredo, de la tomografía, y además. Pero como que rara la antimateria, ¿No? O sea, si tú tuvieras que poner porcentajes, ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje de materia? ¿Y qué porcentaje de antimateria? Bueno, esa pregunta, este, nos lleva al gente porque hay tanta materia y tampoco antimateria dicen los astrofísicos para también es una especulación pero tiene su razón de ser que al principio del Big Bang había una, Bang. Me una... Gustó porque eso es en Londres. El Big Ben es en Inglaterra, ¿no? Había <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> es que Juan para todos nuestro es holandés es que quiso no, que, que es el equivalente en español? La gran, la gran explosión. La gran explosión. La gran explosión. <risa> había una pequeña sobredosis de materia, de de materia, sobre antimateria. Se aniquilaran los dos. Y quedó esta pequeña sobredosis de materia Que es el universo en que nos encontramos Pero la gente asocia antimateria, antigravedad No tiene nada que ver uno con el otro La antigravedad es una especulación hasta ahorita No sostenida por ningún experimento La trajeron a flote los astrofísicos Cuando se vio una aparente reciente aceleración del universo, que en la mera hora no es una aceleración de la expansión del universo, sino es que en ciertas regiones donde hay grandes vacíos, la aceleración es mayor que donde hay grandes eh, cúmulos de galaxias. Como nosotros estamos rodeados por un vacío de 300 megaparsecs, que es un enorme vacío, la luz se estira más al rojo en esa zona más cercana de nosotros, de nuestra galaxia. Y por eso hay Ese es un hecho. Hay una verdadera menor des, a la, desaceleración de la velocidad de expansión en los vacíos que en los grandes campos gravitacionales como las galaxias. Y el otro efecto de la aparente aceleración, y eso sí es aparente, es que si tú tomas un reloj en la Tierra, corre más lentamente si tú tomas un reloj, digamos, del universo en promedio. Entonces, si tú ves un objeto que se aleja de ti, ves con tu reloj que va más lento que en menos tiempo recorre la misma distancia que cuando lo mides con un reloj promedio del universo, cuando el mismo objeto la misma distancia toma más tiempo, entonces tomando nuestros relojes terrestres hay una apariencia de aceleración, eso sí es pura ilusión óptica, entonces hay un elemento real, en los vacíos se acelera la expansión del universo en comparación con los grandes cúmulos de galaxias y Hay un efecto ilusorio que tiene que ver con los relojes que Einstein dijo y se comprobó también sin dejar lugar a duda que los relojes en un campo gravitacional corren más lentamente que en un vacío, en un universo promedio y por lo tanto si tú mires la velocidad de, de un objeto, por ejemplo una galaxia que se va alejando de ti con tu reloj terrestre parece que recorre la misma distancia en menos tiempo que con un reloj promedio y ese es el efecto de la ilusión óptica que algunos astrofísicos les ha llevado a postular la especulación de la energía oscura o la antigra repulsiva sin embargo hicimos aquí en la Ibero un congreso internacional con astrofísicos de todo el mundo y allí David Wiltshire de Nueva Zelandia que es el que más ha comprobado ese tesis de que realmente podemos prescindir de la energía oscura y de la antigravidad para explicar estos fenómenos de que te estoy hablando, de la aparente reciente aceleración del universo que no existe, existe una menor desaceleración en los vacíos que en los campos campos gravitacionales y estamos rodeados por un gran vacío de 200 a 300 megoparsecs, eso es lo que quisiera decir sobre antigravidad que es una especulación hasta ahorita no sostenida por ningún dato pico Va Alfredo, nada más el teléfono, por si quieren preguntar, porque hay que preguntar para aclarar, u, u oscurecer, como dicen los alemanes, un poquito más. 529-2599 y nuestro Twitter, sigma-bajo-sobremesa, eh, Alfredo Sandoval. Bueno, creo que es importante acotar un poquito. La cuestión que está mencionando Juan está... Eh, no directamente asociada sí, sí, con el, el experimento que estamos discutiendo es ¿Ah, no? No. Oye, no ya me estabas convenciendo de que el experimento estaba mal hecho no, no, no, no, no, no. es ah. otra cosa es otra cosa, ah, es perdón, otra cosa completamente perdón. aquí simplemente sí, sí. se está generando este positronio se pone en caída libre en la tierra y se está observando cuál es el efecto sobre el movimiento del, del no, no, sobre la par por parte del campo gravitacional hasta ahí. Sí. O sea, vaya, no es nada que, que no tiene nada que ver con la energía oscura o con estas cuestiones que se dan por ciertos fenómenos astrofísicos. Es que una voz de mujer que tú nos insisto hubiera al principio del programa asoció ella lingüísticamente a antimateria y antigravedad pero esa es una asociación lingüística que ella hacer no sé sea, quién sea y en la realidad no tiene nada que ver una cosa con la Ah te refieres a la editorial sí, sí, era una voz de mujer sí pero creo que la editorial pero no por supuesto tiéte no no, no, no no hay nada que defender lo que están buscando lo que están buscando los experimentales es algún fuente de esa asimetría esencial que hace que tengamos un poquito más de materia que de antimateria, que tú mencionabas, Javier. De ahí la cuestión del experimento. Aunque no tenga nada que ver con estos experimentos de expansión del universo, los señores sí quieren ver cuál es el efecto que puede exacto. tener un campo gravitacional sobre la antimateria. Sí, exacto. exacto. Ah, muy bien. Y lo que tú dijiste, cae igual que la materia. Así es, la chavita no dijo mentiras, ni yo tampoco, no mentiras, e inclusive Juan tampoco. No dijo ni Juan. Ni o sea, que todos estamos bien eh, sí. la ley de la relatividad todo se vale nos queda un no, minutito ya antes ya. del descanso de no yo creo que aquí este sí, partido tan hay, interesante hay que de, de, bien determinar los campos o sea, aquí son cosas de orden global y de orden y de orden local entonces por ejemplo pensar de arriba y abajo es una cuestión de orden local o sea tiene sentido a nivel de la tierra en tú te vas afuera en el espacio donde el, el nivel es arriba y abajo eso no existe Entonces, eso es importante que la gente lo considere. Entonces, si el... Vaya, puedo hacer un juego ahí muy este o ¿Sabes también son los autistas? <ríe> pues no sé, mano, <ríe> pero puedo hacer un, un, un, un juego así de poner un sistema de coordenadas en el cual la cosa cae pa Digo, para abajo. Digo, para arriba, ¿no? Para arriba. Entonces, sí hay que tener en cuenta que en la física hay una parte local y hay una parte global. B ¿Local? ¿Local? local ¿Qué te, qué te pareció local bien es el medio tiempo de este partido tan interesante con los cholos ganándole al palmeiras nos encontramos al ratito sigma sobremesa puro novent punto nueve noventa punto nueve protejamos nuestros bosques y selvas Evitemos incendios forestales. Antes de realizar una quema agropecuaria, avisa a las autoridades. Recuerda trazar una guardarraya alrededor del terreno. Quema muy temprano y cuando el viento no sople fuerte. Reporta incendios forestales en tu municipio o llama al 01846236346. Más información en www.conafor.gov.mx. Gobierno de la República. ¿Dónde la vio por última vez? En mi cuarto. no sé cuánto? Una o dos semanas. ¿Para qué la buscaba? Para sacar mi IFE. <risa> Caso cerrado. Si no encuentra su licencia para conducir, aún puede elegir entre 32 documentos y solo necesita tres. Acta de nacimiento. Comprobante de domicilio de no más de tres meses. E identificación con fotografía vigente. Consulta en IFE.org.mx o IFETEL los documentos originales que debes llevar y acude a cualquier módulo del IFE de tu estado. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE la influencia del tarot la voz del chamán lo oculto reservado de difícil acceso para la mente es lo que el fancine esotérico plantea en este número para así conocer las influencias que generó el pensamiento esotérico en grandes figuras del arte la el primer fancine de México dedicado a la música, moda, fotografía y arte. Fotografía y arte. arte. www.elfancine.tv Las cosas más bellas de la vida son gratis. Ibero 90.9 Recomienda. Ibero 90.9 Sigma Sobremesa Ideas nutritivas después de los alimentos y nos quedamos aquí Edmundos para, para que termines la idea de lo global o lo local. Sí, o sea, estoy diciendo que le la arriba y hay unas ciertas pues. propiedades que están funcionando así en, el, en una, a nivel local y lo que generalmente en física quieres ver si eso se repite a nivel globalmente, entonces por ejemplo eso que te decía tú es que hay poca materia aquí poca materia acá, se supone que uno de los principios de la física es que el mundo es parejo entonces si es aquí poca, también se va a ver allá también se va a ver poca, que es uno de los principios de relatividad Einstein y en los clásicos no, no, no es necesario ir muy lejos entonces si sí hay, hay que determinar claramente desde dónde está la teoría está establecida eh, hacer esas transversalidades a veces es confunde a la gente, ¿no? Eh, y por otro lado, yo creo que eso de que sí, sí, la la antigravedad, o sea, como es de nuevo, estamos tratando de buscar si si hay gravedad, si hay una parte positiva, por decirlo de una de, una, de esa manera, y entonces estamos pensando en la Entonces, también, intuitivamente, y un movimiento... Otra Asociativamente. Vez, dices, pues, tiene que haber una antigravedad. Ahora, el hecho que sea especulativo, yo creo que eso, eso es muy importante, porque ha habido muchos eh, avances científicos a partir de ese tipo de especulación, en la cual no tenemos aún eh, evidencia eh, experimental entonces sí es importante decir que bueno, no sabemos de la antigravedad estamos especulando qué es eso porque nosotros queremos que la teoría funcione bonito en, en, en ciencia normalmente tú quieres una teoría que sea predictiva pero ya, ya que llegaste a un buen nivel de predictibilidad quieres hacer una teoría que sea bonita es decir, entre menos cosas necesite yo para explicar un montón de efectos será muchísimo más interesante Sí, Juan Yo, yo pienso que el mundo tiene mucha razón Que son muy importantes las especulaciones Así empiezan las teorías Pero también hay que tener mucha claridad La herejía es la madre de la teología Bueno, ¿No? en ese campo que tú dominas También aquí en el tuyo sí. La herejía es madre de la física Ok, okay. okay. O sea, hay que decir alguna Mira, hace rato platicábamos en el descanso uh -huh. De cómo La otra vez discutimos aquí con Alfredo Y no me acuerdo si no el mundo No o si vino Juan, pero platicamos sobre ese, ese vamos a decir experimento que hubo sobre que se superó la velocidad de la luz y, oye, si los, eso, neutrinos, los, los, los neutrinos los famosos neutrinos sí. Sí, y bueno. ya ahorita estamos diciendo, no, pues como que no se pues exageró sí. y ahorita estamos sí. dentro de un experimento que a lo mejor te exageramos sí, bueno. pero, pero, lo que dicen es el mundo tiene razón, la especulación es muy importante para generar teorías pero luego la siguiente cuestión es, ¿cómo vamos a corroborar o refutar ah. teorías? corroborar o refutar teorías no se hace con especulación, se hace con hechos con observaciones sí. con, Edmund, con hechos empíricos entonces, una de las teorías Javier, una de las teorías de la física más corroboradas y hasta ahorita no refutadas ¿Cuál? es la relatividad, eh, relatividad general de Einstein y la relatividad general de Einstein es incompatible con el concepto de la antigravedad por lo tanto, si tenemos por una, una teoría la más ortodoxa, corroborada una y otra vez en muchos experimentos en muchas observaciones y por otro lado tenemos una especulación que jamás ha sido corroborada por ningún experimento hemos de decir yo opto por la teoría general de la relatividad y no por esa especulación de la energía oscura o la antigrafedad ¿si ¿Sí me entiendes? sin quitar sí explicas, el valor sí te explicas sin quitar el valor de la especulación pero en su momento estamos en cabina Javier Prado el que estaba hablando es Juan Aupín perdón la interrupción el mundo Palacios, Alfredo Sandoval nuestro teléfono, por favor exprésense, 529 2599, nuestro twitter sigma-sobremesa no, la cosa de que, eso con la especulación entonces, lo que pasa es que el fenómeno se crea entonces, ¿desde dónde lo vas a crear? ¿desde la nada? es decir, ¿cómo, cómo es que mi teoría la voy a, a, a corroborar? o sea, es un problema epistemológico muy fuerte, porque ¿cómo le vas a hacer para comprobar si existe lamentada antigravedad, o cómo va vas a comprobar, hay otra cosa muy por allá, que también es muy especulativa teoría de cuerdas bueno, teoría de cuerdas tampoco es una cuestión que va en, digamos, paralela, por decirlo de una manera. ¿Qué es El eso? modelo estándar, modelo estándar es la cuestión de todo esto de las partículas, de los eh, quarks, y etcétera, toda esa teoría que cuenta eso. Modelo estándar quiere darte una explicación a través de algo que se llama en cuardito, una eh, teoría de cuerdas, que es, eh, intuitivamente son eso, son cuerdas, matemáticamente son objetos matemáticos. Entonces, bueno, sí, pero la, ¿cómo el, es un problema clásico de qué va primero, teoría o experimentación? Entonces, es, hay, un, hay un imbalance ahí entre una cosa y la otra, que a la mejor en esa ruptura, justamente es donde su, surge eh, el descubrimiento o la nueva observación o el fenómeno. O sea, el fenómeno no está dado, el fenómeno se tiene que construir de alguna manera. Eh, Alfredo y Juan. Bien, es importante aclarar otra cosa. Juan está hablando de la validez de la teoría general de la relatividad, o sea, Einstein ley, no tal cual. La física tiene un problema muy abierto actualmente. La teoría general de la relatividad, la de Einstein, la que predice esto de la curvatura del rayo de luz en una estrella, periódico de mercurio, este tipo de fenómenos, no es compatible con la mecánica cuántica, tal como la conocemos. Allá hay un problema abierto de la física que ya lleva varias décadas y que no ha podido resolverse, como cuantizar la gravedad ninguno ha podido ni los grandes ni hawking ni todos estas este lumbreras de esta de, de esta época este tipo de experimentos como el que nos estamos ocupando podría dar si fuera positivo el resultado una pista de por qué no ha salido el problema entonces la experimentación donde no se ha este explorado antes es muy valiosa desde el punto de vista conceptual del trabajo del físico Claro, son muy caros esos experimentos y a veces una gotita de conocimiento extra puede salir en miles de millones de dólares. Pero dada la, la posibilidad de que la compresión de naturaleza pudiera repercutir en el conocimiento general o inclusive muy a la larga en tecnología nueva, pues vale la pena hacer estos intentos. Fíjate que nada más, eh, antes de dar la palabra Juan, el experimento este y el anterior, a mí en particular, me lleva a una posición importante. De humildad No, ni siquiera en la física, bueno, menos en la física, podemos conocer lo que es realmente la realidad. Ups. O sea, aquí estamos un problemón de que pues, lo de antimateria, antigravedad, etcétera, no. Pero Juan, ¿tú qué, sí. ¿qué dices? Lo que quiero decir es que hay que... Interpretar bien la palabra incompatible que usó ahorita Alfredo Sandoval cuando dijo la teoría general de la gravedad y la teoría de la mecánica cuántica son incompatibles. Quiero aquí hacer una aclaración, si me permites, Rebe, muy importante. Por supuesto. Hubo un tiempo que la teoría del magnetismo y de la electricidad eran no era en una sola teoría, eran dos teorías Independientes una de la otra No es que una refutaba de la otra eso sería una e interpretación equivocada De la palabra incompatible No estaban unificadas Hasta que Maxwell logró unificar La teoría del magnetismo-electricidad y Después unificó la teoría De la fuerza nuclear fuerte Y la fuerza nuclear David Con la teoría electromagnética Y tenemos una teoría unificada física De las tres grandes fuerzas del universo electromagnetismo fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil y hasta la fecha no como dice correctamente Alfredo no se ha podido hacer una teoría unificada que también abarca la gravedad y la mecánica cuántica. En libro no, en tu libro yo alcancé a leer esa no es, no es que esa unificación <risa> yo, la, no, yo la leí en tu no, libro. no es que la mecánica cuántica javier eso es muy importante no es que la mecánica cuántica refute la teoría general de Einstein o que la la teoría de la realidad general de Einstein y refutar la, la mecánica cuántica. Sencillamente no han podido unificar estas dos teorías. Una es válida en tamaños muy chiquitos, la mecánica cuántica, y otra en distancias y campos gravitacionales muy grandes que es la teoría general de la realidad No es que uno refuta a la otra, no se han unificar, que no es lo mismo, ¿okay? Sí, sí coincides, Alfredo, o, o... no, no del no todo. No concedes, no concedes. No, por claro que no. Distingue. Mira, el tipo de unificación Maxwelliana de electricidad y magnetismo Fue una cosa, no tiene cargas eléctricas Se mueven y generan campos magnéticos Y las, la, la, la, las matemáticas Ni modo, hay que ser un poquito técnico Las matemáticas están relacionadas con ecuaciones lineales Y ahí funciona la cuantización Los métodos estos que predicen fotones Y predicen el comportamiento conocido de la radiación Si no quiere hacer el mismo programa con la gravedad Uno encuentra ecuaciones no lineales, donde no puedes hacer nada de eso. Entonces la incompatibilidad, y repito, el término es mucho más profunda que una cuestión así de, bueno, como en la electricidad y el magnetismo, que son dos aspectos de la misma cosa, es algo mucho más fundamental es causal de divorcio la incompatibilidad de caracteres no Pero, o sea, ahorita nos hablas de liberación de Débora aunque sea un poquito no, ¿no? eso es para otro programa, ah, para otro programa. Ya, ya me quedé con pues, perdón Edmundo de... continuamos con la física si <risa> sí, continuamos con la física no pues yo creo que vuelve a ser lo mismo una vez eso insisto mucho con la cuestión de pues justamente si estás haciendo una divulgación hay que quedar claro no de nuevo otras veces lo que dice este hay, hay niveles de discurso entonces aquí el nivel de discurso por ejemplo que estás haciendo la referencia a Alfredo es un nivel de discurso estrictamente matemático en el cual Tú juegas con lineales por ejemplo qué significa una cuestión lineal entonces normalmente es expresar eso fuera de tecnicismos es, es un poco complicado ¿no? y eso lo experimenté en el caso de, de, de recientemente uno de mis cursos que le pregunto a mis, a mis estudiante que supuestamente ya sabe el asunto dime que es lineal entonces me empieza a echar un choro que dice espérate eso no es necesario Entonces, eh, por un lado está la parte teórica, otra vez estás jugando. ¿Lo reprobaste con... o no? Lo reprobé, no, es un buen estudiante, pero bueno, lo, lo, le ajusté lo que tenía que gustar y entonces ya ya quedó. No, que... yo para diez, nueve. Eh, sí, no, entonces luego otra cosa que también, que aquí como que nos vamos de, la, de arriba a abajo, ¿no? De lo micro a lo macro, este mecánica cuántica, eh, relatividad general especial. Ayer fue el del maestro, felicidades. Nah, mil, mil, mil gracias, gracias igualmente gracias. a todos. Este, entonces, también, sí, esa parte de la divulgación de la cuestión epistemológica de la física, es, es interesante hacerla ver, ¿no? Que, y hay que poner un orden claramente, decir, bueno, las cosas pasan en cierto nivel, eh, habría que re, repensar las nociones de compatibilidad o incompatibilidad. Es decir, una cosa es el que sea incompatible y otra cosa está buscando una teoría unificada. Teoría unificada es justamente, tengo varios ejemplos clásico gravedad. O sea, no, te Newton. pones del lado de Alfredo y en contra de Juan. No, no, no, no me pongo el, el, del lado de la racional <risa> no, como quieras llamarlo. ¿no? No. Soy amigo de Platón, <risa> pero más amigo de la verdad. Exacto. ¿No? Soy amigo de Juan Aupi, pero más amigo de la verdad. No, no te creas. Entonces, incompatibilidad o unificación. Ese es el chiste es que la incompatibilidad de la mecánica cuántica y la teoría general de la relatividad de Einstein... Si son incompatibles, sí, en cuanto no hemos podido, por diferentes razones, integrarlas en una sola teoría. No es que una refuta a la otra. ¿verdad? Ahora, quiero decir una cosa muy importante desde el punto de vista de filosofía. Tú eres filósofo, Javier. Hay, existen muchas, eh, en la difusión, digamos, de conceptos físicos o de cualquier ciencia, existen muchos enunciados del tipo existe, existe el multiverso, existe vida en otros planetas, existe la antigravedad. Quiero aquí recalcar que Karl Popper, que yo soy popperiano, en su teoría, sobre el descubrimiento científico Si quieres, con... eh, como te vas sí. a echar lo de Popper Y está Exacto. complicado Primero la música y luego lo Popper, Hecho. no muy bien Venga para sí. acá sí. No, y ya traje el lado superficial de esta conversación no. <risa> ya, Bueno, ya yo también Yo bueno, no, pero... estoy contigo <risa> <risa> No, el, el tío es el curioso El mío sí está <risa> absolutamente superficial Porque además de todo Vamos a presentar una canción que habla justamente De la antigravedad Pero esta es la antigravedad desde el punto de vista más subjetivo posible. Es una canción que se llama Summer Romance Antigravity Love Song. Y es básicamente el estado de antigravedad que siente una persona cuando está muy ilusionada con otra. Y bueno, pues en el también en el sentido más cursi vamos a escuchar esto de Incubus que viene en su disco Science en Sigma Sobremesa. Incubus, muy bien. Yes, I'm gifted to myself Now potentialities are bound I'm living under my gel Simply choose your destination From the diamond canopy And we'll be there So I'll call you on the tin We're on the roof I'll call to two And make sure alone Think I've found the way For you and I to finally be Free esa tanto la mente humana como la maravilla de una naturaleza que es capaz de obedecer una ley tan simple y tan elegante como la ley de la gravedad. Richard P Feynman. Bueno, antes de darte la palabra, ¿te acuerdas de esa canción, Juan? No sé qué le pasa a la ley de gravedad. Todo sube y todo va y nada baja. ¿Sobre la inflación? ¿Tú sabes la diferencia de inflación y deflación? ¿Inflación y...? Y deflación. Ajá, pues es economía, Javier. Es muy sencillo, mira. Sí. En la, en la deflación, un huevo te cuesta un peso. En la inflación, lo contrario. Un peso te cuesta un huevo. A ver, Juan, ahora sí Popper. Ver, ok, Popper. Mira, para Popper, ¿qué es un enunciado científico? Dice él, un enunciado científico es un enunciado teórico, y generalmente, metes más general la teoría, mejor que puede contrastarse con la realidad para ver si algunas observaciones o experimentos refutan o corroboran esa teoría. Esa es una teoría científica. Que sea refutable, antes de saber si se va a refutar o corroborar, que sea refutable. Ahora, sucede con los enunciados del tipo... Es lo de los cistes negros y blancos y es el ejemplo de Popper. Eso, sí, los sí. cistes negros y blancos, sí. sí. Dices, todos los cistes... Todos los cisnes son, son blancos, blancos y de encuentras en Inglaterra un lago con cisnes negros, queda refutada la teoría general de todos los cisnes son blancos. Ahora bien, ¿qué tipo de enunciados especulativos nunca pueden ser científicos? Son los del tipo existen. Si tú dices, existe el multiverso, existe vida en otros planetas, por ejemplo, tomamos, existe vida en otros planetas, ¿verdad? Podemos buscar años y años y años, y hasta la fecha no hemos encontrado ningún microbio, ¿verdad? En otro planeta. Con eso no, no queda refutada, no queda refutada esa especulación, existe vida en otros planetas. Porque por más que buscas muchos planetas habrá otros cientos de miles de millones de planetas que, que no están al alcance de tu observación o todavía no vas observar. De modo que el tipo de denunciar existe tal cosa ¿verdad? son por definición no científicos ¿verdad? son yo diría de ciencia ficción entonces para que no quede la especulación en la ciencia ficción si no llega a ciencia hay que transformar estos enunciados de este tipo en enunciados científicos que son refutables o sea, corroborables o este o, o sea, que quieran refutados o corroborar sí. muy bien lo de Popper sí, Alfredo bueno, creo que ahora sí estamos de acuerdo en algo Juan y yo bueno estamos está, de acuerdo en muchas cosas la mayoría, o sea, un pequeño matiz eh, y en Lo un de unificar muy... y de esas O cosas? qué significa ser compatible ser O no compatible, compatible. No compatible. Bueno. Voy a hacer la analogía de lo que hizo Juan ahorita sobre los cisnes El equivalente a todos los cisnes son blancos Es decir Tengo un cuerpo en la tierra Y todos los cuerpos que suelte van a Moverse en dirección al centro de la tierra Ese sería todos los cisnes son blancos correcto Ahora El decir, ah, sí. me encontré un cisne negro Por algún lado que sería como la excepción, es lo que están haciendo estos señores en este experimento agarro y tengo una materia exótica, este positronio video si de pura casualidad es el análogo del cisne negro, es decir que se vayan moviendo no en dirección al centro de atera sino para cualquier otro lado que no sea ese. Órale. Pero hasta ahorita no hemos encontrado el tal cisne negro. Estoy la acuerdo con usted 100%. No, extraordinaria ¿Eh? la pedagogía ustedes sí. y felicidades por el día del maestro de ayer, qué bárbaros. Ahora sí les entendí. Eh, a <risa> ver, el mundo. No. Eh, eh, sigo pensando en la cuestión esta de eh, eh, por ejemplo, eh, eh Juan Cita Popper, Popper es un eh, filósofo que viene de la filosofía analítica, de la cuestión de la lógica y todo este tipo de cuestiones, ¿no? A mí personalmente es, es, es complicado pasar de esa parte a lo que, por ejemplo, dijo Alfredo, ¿no? Entonces, cito si eh, tú puedes decir todos todos los objetos caen y tienes que hacerlo la salvedad, vamos a decirlo así, ¿no? Sobre el nivel de la, al nivel de la Tierra y ese todo, ese para todo, que es un cuantificador lógico finalmente, está evaluado por una cierta teoría es decir, porque tú tienes ya lamentada teoría de la, de la de Newton, ¿no? que te dice, más a uno, más a dos por la constante entre en el cuadrado que si lo haces a niveles eh, muy muy reducidos con respecto a la, al diámetro de la Tierra por ejemplo, te queda que es menos MGH con la energía potencial entonces, eso hace que la justamente efectivamente tú puedas afirmar que todos los objetos que están a cierto nivel de la, de la superficie de la Tierra van a caer pero eso quiere decir que hubo una teoría ahí que previamente se desarrolló hubo pruebas eh, pruebas y ensayos en los cuales justamente se fue afinando esa teoría entonces otra vez vuelvo al punto, o sea, el fenómeno lo tienes que hacer aparecer de alguna manera, el fenómeno no está dado ahí, no, o sea no, no llegó y dijeron vamos a hacer la teoría de la relatividad, no vamos a hacer la, la cosa, sino que eh, la observación que viene, piénsalo, desde la física eh, aristotélica y todo ese tipo de cosas porque hubo una especulación y, y, mi punto aquí es que siempre hay que pensar un poco en términos de esa especulación que es muy fructífera, que efectivamente hay que ver ¿Cómo hacerle? Porque ese es el otro el otro truco, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para que mi especulación sea efectivamente la pase de una especulación a quizás una proposición, como dice Juan, científica, ¿no? Ahora nada más para, hacerlo, para jugar un poco con la cuestión lógica otra vez, esa cuestión del existe es un, es un cuantificador muy complicado que por ejemplo en matemáticas eh, lleva una gran gran... Eh, hay, es una manera interesante de tratarlo, por ejemplo cuando dices existe el, el, el, un, un inverso, un, un, un cero en hay muchas veces que puedes demostrar que ese si existe es único. Entonces, la teoría está ahí, las soluciones los fenómenos ahí que hay, son generados, son son inventados por decirlo de alguna manera y a partir de ahí entonces uno tiene que ir viendo si si, si eso va a existir o no, si va a existir la antimateria, si va a existir, eh, es decir, existe la antimateria, ya es un eh, preguntándole al profesor Juan, existe la antimateria es una Eh, afirmación científica o no, y por ejemplo en fin. Eso se lo leí yo a Shakespeare, tú vi, or no tú vi y si te vi ni te reconocí bien eh, ser no ser, ¿no? Sí. Una de las víctimas de la ley de gravedad estoy recordando a Cirano de Bergerac no, y bueno, tú estás, sí, sí, no, es víctima de la ley de... Por su nariz. Sí, no, pues acuérdate que le cae el tablón. Pero sí es muy importante porque si, si se demuestra que este cisne negro de que la antimateria puede ir hacia arriba, pues estamos dando un salto para histórico, ¿no? Sí, nos queda muy poco tiempo sí. y me gustaría que vaya cada quien concluyendo. A ver, Juan. Bueno, yo, este más que una conclusión quisiera este, decir que yo pienso que la antimateria tiene futuro, las aplicaciones prácticas de la antimateria. Eh, ahorita existen dos, que es la tomografía y que es el combate al cáncer, es cuatro veces más eficaz el rayo de positrones que de electrones eh, normales. ¿verdad? Entonces, Hay aplicaciones ya ahorita muy importantes y una aplicación que yo pienso que en no muy lejano futuro se va a encontrar es usar antimateria en cohetes que van a Marte o más lejos, porque se generan enormes cantidades de energía chocando la materia y la antimateria. Con 20 miligramos de antimateria y 20 miligramos de materia podemos mandar un cohete de aquí. A marte Solamente es difícil encontrar el contenedor donde contienes esa antimateria para que no luego luego se, se choca con la pared del contenedor y se aniquila. Entonces necesitas campos magnéticos donde flota ese antimateria y luego ya de alguna manera logras ponerla en contacto con la materia y canalizar esa energía de tal manera que podemos llevar cohetes muy lejos con muy pocos miligramos de antimateria. Yo, eh, Alfredo, yo predigo, ¿sí? ¿sí, sí, sí. y es un enunciado científico, porque es refutable. Yo predigo que en 100 años de aquí, en 100 años, han encontrado... Juan Verne. Exacto. Juan Verne, ¿sí? Eh, ¿Alfredo? Bien, yo voy a cerrar utilizando un poquito esta analogía de los cisnes blancos y negros. La cuestión aquí es que no es que hayamos encontrado al cisne negro, o esta materia exótica que responde diferente a un campo gravitacional, sino la buena noticia es que ya estamos digamos, en el planeta donde pueden existir los cisnes negros. Este tipo de experimentos está permitiendo controlar un poquito más la antimateria y eso posibilitará en su momento pues aplicarla para algún tipo de, de finalidad. No soy tan optimista como Juan ahorita, pero bueno, el hecho de que ya estamos llegando a este planeta donde pudieran existir cisnes negros otras cosas análogas nos va a permitir comprender más a la naturaleza y acercarnos un acercarnos un poquito más a algunos desarrollos tecnológicos que hasta el momento no hemos contemplado. Cerrar con Roche de Oro, lugar común. Adelante. Yo me imaginaba la nave espacial que iba a ser trans, eh, propulsada por este juego de materia y antimateria que surge a partir de la especulación de Juan Oppen, ¿no? Ve, independientemente si existe o no, a mí lo que me interesa justamente es Juan Werner, eh, Juan Werner este lo que me interesa es sobre todo la parte estética de la teoría entonces y la especulación una vez más que ese tipo de teorías siempre generan ¿no? que es aquí lo vemos claramente que bueno hay no, no diría pros y contras porque a veces localizarse desde un punto de vista de estos requiere un entrenamiento muy específico para dar esa cosa. Muchas gracias, mundo Pues le agradezco muchísimo, el mundo Palacios, al doctor Palacios, al doctor Juan Aupin y al doctor Alfredo Sandoval haber gracias. estado en este programa sobre antimateria y gravedad o antigravedad. Eh, soy Javier Prado Galán, esto ha sido Sobremesa, nos encontramos, Dios mediante, la semana que entra. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima.